¿Cómo andas, Pali? Un saludo para vos y, y todo ahí en la radio. Bueno,、eh, a ver, te escucho. ¿Qué tema has traído hoy? Bueno, hoy preparamos un tema que se titula Ahora sí, vamos a hacer plata con criptomonedas. Ah, o Un、wow. poco porque algunos oyentes, algunas amigas y amigos de,、eh, que, que nos escuchan y que después o, o leen la columna,、eh, es como que me manifestaban. Y bueno, venimos con mucha teoría, mucha.、Eh, Tecnología, y, y bueno,、eh, últimamente las criptomonedas fundamentalmente se, han, se han, ha, han salido en los medios por cuestiones relacionadas a la volatilidad de sus precios, que los precios aumentan, que han generado nuevos ricos. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo, nos podemos, cómo podemos hacer un peso con esto? ¿no? Uh -huh. eh, entonces, un poco lo que planteé fue decir en este esquema que, que venimos planteando siempre, que las criptomonedas son muchísimas, más de 6.000. ¿Cómo podemos empezar a, a invertir o a ahorrar、eh, en, en criptomonedas? Si son, si son digamos,、eh, hoy en la Argentina, algunas alter, alternativas válidas. n o Yo creo que sí, porque digamos, lo que nosotros tenemos como, como marco es una economía inflacionaria con inflación alta y constante. Hace muchísimos años que tenemos inflación alta y constante. n o Esto que vemos. Habitualmente, cuando, cuando lo, lo, lo tenemos digamos, en todas nuestras relaciones económicas, en, en lo que aumentan los precios, etc., é t esto r a ¿no? e genera que、eh, la moneda p i e r d e una de sus características, que tiene、eh, como moneda. ¿Te acordás? En una de las primeras columnas vimos las características de la moneda, la historia de la moneda, etc., é t e r a que es reserva de valor. O sea, la moneda tiene que tener esta cuestión de que yo me guardo pesos y con esos pesos pasa un tiempo y el valor se mantiene. ¿no? Puedo comprar lo mismo con los pesos y guardo los pesos. Claro. Esto, esto sabemos nosotros que no pasa. n o Entonces,、eh, nosotros vamos a, a para ahorrar r a a o para invertir y sacarle una rentabilidad a esa platita que nos sobra o, o que tenemos di disposición.、Eh, vamos a ver、eh, cómo podemos plantearlo con, con cripto. ¿no? La primera cuestión que tenemos que, que tener en cuenta para cualquier inversión, no para la de criptomoneda, es la cuestión del riesgo y tener. La conciencia de que el riesgo siempre está relacionado a la rentabilidad en una inversión. O sea, hay ahí un juego, rentabilidad-riesgo, que tenemos que siempre、eh, van de la mano. Cuanto más riesgo, más rentable. ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre, con esta otra, otra cuestión que alertamos al tema de las estafas, si algo es muy bueno, tiene mucho, mucha rentabilidad, seguramente hay mucho riesgo atrás. ¿no? Pero vamos a hablar hoy de todas cuestiones. que Son legales, lícitas y, y probadas. Es tan así que muchas veces el, el, la rentabilidad se la toma como una medida de riesgo. ¿Te acuerdas cuando nos, nos publicaban todos los días el riesgo país que sigue saliendo? ¿no? Sí. El riesgo país, que era una medida que, que nadie entendía, pero que todos mirábamos y, y nos ponía mal cuando, cuando aumentaba, etc. Es una cuenta que se saca de cuánto le cuesta a un país endeudarse y se le resta. ¿A cuánto se endeuda el país que se endeuda más barato? Que es Estados Unidos. Los bonos de Estados Unidos se consideran libres de riesgo. Es la inversión de menos riesgo de, del mundo. Por eso es la que menos rentabilidad da también. ¿no? Entonces,、claro. el promedio de cuánto le cuesta a un país、eh, endeudarse menos lo que le cuesta endeudarse a Estados Unidos da ese riesgo país. ¿no? Entonces,、eh, vamos a plantear. Eh, cuatro escenarios, de menor riesgo a mayor riesgo, de acuerdo a lo que cada uno quiere asumir. b i El n e menos riesgoso de todo es invertir en la que se llaman en inglés stable coins, que quieren decir monedas d de estables.、L、las monedas estables son criptoactivos, o sea, monedas digitales que están ligadas a un valor de la economía real. Entonces no tenemos fluctuación del precio. Eh, es interesante porque, digamos, la mayoría están atadas al dólar. Entonces, nosotros adquiriendo esta moneda es como si estuviéramos comprando dólares. Ah, mira, es una alternativa. Es una alternativa、mm. para ahorrar en una moneda fuerte, como en una moneda fuerte para nosotros, porque para el resto del mundo el dólar no es una moneda fuerte y el mundo está en una inflación. Entonces,、ah. eh, esto que yo digo es válido en la. Eh, en cualquier otro lugar del mundo se tomaría como que、eh, ahorrar en dólar no es combatir la inflación.、Ah, Para nosotros、bien. sí. Está bien.、Eh, pero bueno, ahora vamos a ver. Esas monedas, digamos, lo que tienen es que tenemos que ver, porque también hay muchísima variedad dentro de monedas estables a t a d a al dólar, tenemos que ver la seriedad de quién las emite. Porque、mm. si no,、eh, es como que esa gente tiene la máquina de hacer plata.、Claro. Viste que nosotros es algo que siempre. Que siempre、eh, de chicos d e c í a m o s ¿por qué、uh -huh. no nos compramos l a m á q u i n a de hacer plata? n o、sí. l a pagamos en cuotas y todo con la <ríe> misma plata que vamos emitiendo de última. n o、uh -huh. Sería un buen negocio. No, bueno,、eh, más allá de, de esta cuestión, hay varias. n o Yo, de, de las que tengo estudiadas, hay, hay tres que van a quedar en la columna que son como las, las que yo veo con más respaldo, o ¿no? n porque la realidad es que. Cuando, cuando emiten una moneda de esa y la alargan al, al ecosistema criptográfico, tiene que tener un respaldo, si、sí, no, no、sí. tiene sentido. ¿no? Eh, bueno, eh, en, en la columna quedan Sondai, USDC y BUSD. Un poco la más conocida, la que más se usa, es una de las más criticadas, es una empresa que por ahí no ha sido lo suficientemente abierta para las auditorías. Eh, entonces, yo no la, no la recomiendo, ¿no? o q u e es USDT? Esa es la que más se usa normalmente, es con la que se hizo la estafa, ¿te acordás? De, de que comentamos la otra vez de la persona que perdió los 100 mil dólares en,、ah, sí. en, en Buenos Aires. No, no tiene nada que ver que haya sido con esa moneda, a e s se lo podrían haber hecho con otra, pero digamos, esa que es la más conocida, yo no la guardaría. La uso para cambiar y comprar otra cosa, porque para comprar ot otras criptomonedas es moneda de cambio, pero no ahorraría en USDT por esta cuestión. Que, que está siempre media. Eh, eh, no es transparente la, la empresa. c claro, claro, claro, cuestionada、sí. la empresa. Sí, sí.、Eh, hay otra que es muy interesante que, es,、eh, que se llama Pax G, que、eh, esa moneda vale uno lo que vale la onza de oro de mejor calidad en el mercado de Londres. Entonces, viste、mm. que, que el oro siempre se tomó como otro refugio、sí. de valor. Entonces, esa empresa sí está bastante bien auditada, es una empresa que se dedica a esto. Tienen también un, un dólar digital y、eh, vos comprando cri ese criptoactivo estás atado, es como si compraras onzas de dólar,、uh -huh. onzas de oro. n o、sí, sí. La otra cuestión es que estas, estas que son de riesgo bajo tienen algo interesante que se pueden como colocar m o o c a plazo fijo. ¿no? Hay todo un universo de empresas y. Servicios de finanzas descentralizadas, que por ahí otro día lo tratamos porque es un poquito más complejo, tenemos como que ir metiéndonos en este mundo,、eh, que, que te pagan por estas monedas estables, por estos dólares, criptodólares, pongámosle el nombre, entre el 8 y el 12% anual, que es una muy buena rentabilidad para lo que es en dólares.、Sí. Tengamos presente que generalmente en dólares el banco de finanzas tradicionales en la Argentina paga el medio o el 1% como mucho.、Sí. Eh, después vamos. Ese es riesgo bajo.、Sí. Riesgo medio, de medio a alto, ¿de acuerdo? Porque en el riesgo está mucho la, la, la consideración de cada uno, ¿no? Hay una cuestión personal sobre cómo soy yo como inversor y qué adversión al riesgo tengo, qué posibilidades tengo, etcétera. ¿no? Eh, pero bueno, yo lo c a l i f i q u e como de riesgo medio a alto a Bitcoin. Bitcoin, que es la criptomoneda más importante, la primera, la que venimos contando cómo se llama,、uh -huh. cómo trabaja, etcétera. Tiene un riesgo, ¿por qué digo que es de riesgo medio? Porque tiene a largo plazo, ha tenido en toda su vida una tendencia alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio baja muchísimo, por ahí baja 50%, como, como venimos diciendo ahora. Ahora está a 50.591.、Eh, y, y viste que los viernes hay viernes que te digo 40 y pico, viernes、sí. que te digo 30, etc.、Mm. Lo que ha mantenido siempre con esta tendencia alcista es que siempre. El ciclo alcista, o sea, cuando va al alza, supera el, nuevo, el, el máximo anterior.、Ah. O sea, que ni el que compró más alto de todo perdió plata con Bitcoin si pudo esperar.、Claro. ¿no? Entonces, como todo activo va con ciclo alcista y bajista que se van encadenando, pero la característica que tiene Bitcoin en los últimos 10 o 11 años es que nunca tuvo una tendencia bajista a largo plazo.、Mm. ¿Qué se, se, se ve de esta forma? Ni siquiera el que compró más caro en la última vez que subió, perdió, porque si pudo esperar, después volvió a hacer un nuevo máximo. Los Bitcoin también se pueden,、eh, se pueden depositar y generalmente te pagan como máximo un 8% anual、Bien. por depósitos en Bitcoin.、Eh, la otra cuestión es que, por eso, por esta característica que tiene del largo plazo y de ir subiendo, se dice que es muy, es muy rentable. Una estrategia de ahorro familiar, que se podría hacer familiar, que es de compras recurrentes, constantes de, del valor que uno tiene. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me sobran 10 o 20 dólares, que serían、eh, 1.500, 2.000,、eh, 4.000 pesos, 3.800 pesos por mes,、sí. es una estrategia muy, muy interesante es decir: yo cobro y compro 20 Bitcoin, cobro y compro 20 Bitcoin, y cobro y compro 20 Bitcoin. No importa al. Al, a la cotización que esté. n o、ah. Y voy llevando, ese, eso se llama compras regulares, recurrentes. O sea, yo todos los meses, cuando cobre, voy a comprar 20 bits. No importa el precio, si está alto si está barato. Es verdad que a veces voy a comprar barato, a veces voy a comprar algo al, alto. Pero como a largo plazo todo va subiendo,、uh -huh. esos, esa cadena se va revaluando.、Claro. Eh, y siempre ha sido una estrategia、eh, una estrategia que ha, ha sido rentable. Esto lo digo siempre que yo la plata que esté poniendo ahí no, no tenga la necesidad. Sean ahorros de largo plazo, porque ¿qué pasa? Si yo me veo、eh, forzado a vender, puede ser que tenga que vender en el ciclo bajista y pierda plata.、Ah, eh, ¿Se entiende? Sí, Ramiro, sí. ¿y esto cuánto se recomienda? ¿Un año, dos años, tres años? ¿Ir haciéndolo? Sí, sí o sea, todo, la realidad es que, como el, el, los últimos 11 años el ciclo ha sido siempre alcista a largo、ah, plazo,、claro. cuanto más tiempo haya que vos lo vengas haciendo, más va a haber.、Eh, Ganado,、claro. y, y se,、eh, lo que decimos siempre: Bitcoin va a valer, salvo un crash de esos eh, eh, que hoy en día no están en el panorama.、Uh -huh. Puede pasar, pero que, que haya una. Porque la realidad es que lo han, querido, lo han prohibido en China, han prohibido las mineras, ya es como que no, no quedan cosas que puedan prohibir y, y sigue volviendo a salir a flote. Después tenemos. Rápido, las últimas dos alternativas que son más riesgosas tenemos: altcoins con fundamentos, se llama eso. ¿no? Alcoins t es cualquier criptomoneda que no es Bitcoin, es moneda alternativa en inglés. ¿no? Sí. ¿Por qué digo que son con fundamentos? Porque hay otras criptomonedas que resuelven cosas que, que, que Bitcoin no resuelve, que son proyectos muy interesantes desde lo tecnológico y desde la solución que tienen, que por ejemplo que son mucho más amigables con el con el. Medio ambiente, otras que son,、eh, que, que son orientadas a NFT, te acordás, a todo lo que es el arte digital, otras a los servicios de streaming,、uh -huh. eh, varias que hemos, o sea, realmente criptomonedas que tienen una funcionalidad, que, están en, que hacen una web mejor、eh, y, y un desarrollo. Esas son un poco más. Eh, tienen lo mismo que Bitcoin, tienen tendencia en general, depende de los proyectos, pero en general todos tienen、eh, tendencia a largo plazo al CITA, s etc. Pero ¿por qué son un poco más riesgosas? Porque cuando Bitcoin cae, estas caen más. Tienen lo que se llama una correlación de precios muy alta, y, y entonces cuando Bitcoin cae el 5%, esta cae en el 10%. Después le s cuesta un poco recuperarse, etc. Es como que Bitcoin es el, es el 40 y pico por ciento de todo el mercado y es el que marca. El, el, cómo va, si va alcista o bajista. ¿no? Estas también se pueden depositar. Lo que tenemos que tener en cuenta en cualquiera de estos depósitos es que cuando nosotros depositamos criptomonedas, hay veces que nos pagan el interés en la misma criptomoneda que depositamos y hay veces que nos pagan en otra. Generalmente la de la empresa o la de la página que nos toma el, el depósito. ¿no? Entonces ahí tenemos que, para la rentabilidad final que vamos a tener en este depósito, La, la o precios, s l variación de los precios de la criptomoneda que estamos depositando y la que nos paga n el interés. Eso para tener en cuenta. ¿no? Y después tenemos otras que, que yo le llamo, que son Alcoin meme, ¿no? que son de riesgo altísimo. ¿Qué se, se basa en estas? ¿Por qué? Porque como la, el, el Bitcoin. Y la mayoría de las criptomonedas son de código abierto. Quiero, esto quiere decir que todo el mundo puede entrar a mirar cómo funciona el programa que genera Bitcoin. Por eso confiamos en la matemática y en la tecnología. ¿Te acordás? Nosotros,、sí. qué sé yo, hacemos transacciones con Visa, pero no podemos saber cómo son los programas de Visa para que yo pague y después me venga en el resumen, porque ninguna empresa te los muestra. En este caso, todos los programas son de código abierto. Cualquiera que sabe programar entra y mira. ¿Qué hace el programa que está manejando tu plata? ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces también esto genera que tan, hay tantas monedas porque vos esos programas los copiás y pegás, le cambiás el nombre y hacemos la Kermescoin y salimos con una criptomoneda nuestra. ¿Esto qué pasa? Esto genera que hay muchas criptomonedas que no, no agregan valor a la red, que son lo mismo clonado. Son lo mismo clonado y le pusieron marketing. Hicieron un, un meme, hicieron un. y atrás una campaña de marketing y un montón de gente haciendo FOMO, que quiere decir、eh, FOMO es cuando vos alentás a que algo va a subir, va a subir, va a subir para generar esa cuestión y que muchas veces va ahí gente a dejar、eh, su plata. Generalmente es el público en general, las instituciones invierten en Bitcoin, las empresas, las instituciones invierten en Bitcoin o en algo con fundamento.、Uh -huh. eh, entonces, estas son altísimas. Yo no recomiendo el ahorro, salvo por gente que tenga mucho conocimiento y nada más que con fines especulativos, para decir, esto va a subir, compro, espero un cachito, tengo que estar mirando la pantalla, porque si no,、sí. se va para abajo、claro. y, y vendo, digamos. No es algo, para, es algo más para, para especulación. Entonces, bueno, ese es más o menos el resumen de todo el, el panorama. Tenemos l a Stablecoin, que son monedas estables, que es por donde yo empezaría y sobre todo lo que menos riesgo tiene. Después tenemos Bitcoin. Y después tenemos las otras alternativas que agregan valor en la columna que dan detalladas por ahí los nombres. Que, que, bien, b e Para que cada uno se vaya metiendo en esto. ¿no? Y siempre tener en cuenta la cuestión de rentabilidad, riesgo. Y como son activos muy volátiles, es muy importante que nosotros seamos muy. Eh, muy cuidadoso en lo que se llama gestión del riesgo y de la cartera, que nosotros tengamos una cartera diversificada y estemos poniendo plata ahí que podamos aguantar, sea mucho o sea poco, pero que nosotros no nos veamos forzados a venderla.、Claro. A venderla en un momento determinado. ¿no? Entonces, no podemos a sacar el, el credit y sueldo para ponerlo en. En, en, en criptomonedas. ¿Por qué? Porque el crédito suelto el banco te los va a cobrar siempre.、Mm. Y, y, y cuando no te alcanza el sueldo, las va a tener que vender. Y vas a estar psicológicamente en, en malas condiciones para tomar las decisiones financieras que tenés que tomar. Porque, bueno, eh, eh, va a estar con la necesidad, digamos. n o claro Bien, Ramiro.、Eh, bueno, leemos la columna después publicada en w w w r a d i o k e r m e s c o m Gracias. Un saludo.、Eh, Ramiro Rodríguez, docente de la Universidad Nacional de La Pampa, pasaba con la columna Criptomonedas y Economía Digital.